Lucas Borra, que es el director de comisiones vecinales de la Municipalidad de Santa Rosa. Lucas, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, acá estamos. Queríamos este trazar un, un panorama de cómo viene la mano con, con las comisiones vecinales en un tiempo que sabemos especial eh, y, y donde hay varias comisiones paralizadas o sin regularizar su situación. Trazanos un, un panorama vos, ¿cómo está esa cuestión? Bueno, sí, la verdad que la situación con la pandemia eh, nos cambió la planificación de trabajo de manera rotunda, nosotros asumimos en diciembre con ocho comisiones vecinales en en la gestión que ya venían con mandato eh, actualizado en el año dos mil diecinueve, nuestra nada, nuestra política, nuestra manera de gestionar era la participación ciudadana, entonces estábamos incentivando la la formación de nuevas comisiones vecinales en muchos barrios y en algunos con deudas históricas de, de formación de comisiones vecinales, eh, que nos venían, nada, muchos vecinos que nos vinieron a ver, que ya estaban organizados, pedidos de asamblea y demás, que lamentablemente con con la pandemia, con el COVID, eh, tuvimos que paralizar todo y lo que no significó que digamos que, que dejamos de trabajar. Sin duda seguimos trabajando continuamente con las comisiones y con los grupos de vecinos organizados y con muchos reclamos continuos que no que nos lleguen a la dirección pero lamentablemente por nuestra ordenanza y por una cuestión de protocolo de protocolo de seguridad eh, sanitaria y demás no podemos realizar lo que sería las asambleas para poder regularizar nuevas comisiones vecinales cuántas pero, comisiones hay en la ciudad eh, hay circun 63 circunscripciones o sea63 barrios Ajá. de las cuales eh, entre históricamente Eh, nunca se llegó al 100% de las comisiones y de lo que hay hoy en día eh, tenemos el barrio Esperanza, Activo, villalonzo Matadero, Proquear, Plan Vial, Tomás Mazón Norte, Villa del Busto y Congreso con comisiones activas apenas 10, digamos, una una decena. Sí, un poquito menos. Y 9 sí. en realidad, sí. sí, sí eh sí, y cuando decís comisiones activas te referís a que en ese caso las autoridades están cumpliendo los plazos previstos y demás? Exactamente, Ajá. están con mandatos activos y después tenemos algunas comisiones eh bueno, tenemos el aeropuerto, perdón, también, Ajá. Aeropuerto 1 y Aeropuerto 2, y después tenemos algunas comisiones con mandato vencido con las cuales seguimos trabajando continuamente y después tenemos Eh, Germinal tiene mandato vencido, seguimos trabajando Fonavi 42 eh, después tenemos vecinos que, que están haciéndose cargo de, de algunas actividades barriales que están en contacto directo con nosotros y después tenemos muchos grupos de vecinos con muchas inquietudes de formar la comisión vecinal que, que están esperando la, la, la nueva normalidad para ver cómo podemos avanzar y, y, y de alguna manera institucionalizar la, la organización de los barrios digamos bien eh, la tarea de, del área supongo también se ha visto reformulada por la situación de la pandemia eh, digamos uno supone que es más allá de que se llame comisiones vecinales la tarea de, de los, las autoridades es contactarse con los barrios de la ciudad más pues allá va, de que eh, tengan comisión o no porque, exactamente eh, exactamente eh, por eso por eso justo te, te comentaba recién que más allá de que haya una comisión o no estamos en contacto directo con los vecinos siempre con la ciudadanía, porque más allá del nombre, nosotros tenemos un contacto directo y estamos trabajando continuamente con diferentes tipos de problemáticas, eh, pérdidas cloacales, pérdidas de agua, problemas en las calles, problemas de infraestructura en los edificios, el tema de los espacios verdes, con la dirección, o sea, lo que sí tenemos es un trabajo coordinado en todo el, en todo el equipo de gestión de, del intendente en el cual todas las direcciones... Estamos trabajando de manera coordinada para poder solucionar los problemas de los de manera más rápida, uh -huh. que, que es lo que nos lleva a, a, a, digamos, a, a llevar adelante la gestión. Más allá de la pandemia, que tuvimos casi dos meses, dos meses y medio casi, eh, todos abocados a, a, la, a lo que fue la función de la Secretaría de Desarrollo Social en cuanto a la contención social y Y, y el reparto de, de los refuerzos alimentarios y más demás. Nunca paramos de trabajar y en contacto directo con las comisiones vecinales y a disposición de la Secretaría de Desarrollo Social. Eh, ayer en este mismo espacio, vecinos del barrio Río Atuel de reflejaban sí. la situación que están padeciendo, contaban desde hace mucho tiempo, no es de ahora, de pérdidas sí. cloacales en la vía pública. Eh, Exactamente. ¿Qué, qué han Pero, hecho desde tu área al, al respecto? Nosotros, eh, ese tema es un tema... Es un, un problema que viene de hace mucho tiempo eh, la particularidad del de actual que es un consorcio eh, en realidad al ser un consorcio sería como una propiedad privada en la cual el municipio no tiene injerencia directa en, en poder intervenir dentro del barrio ¿Por qué? porque lo que lo que establece un estatuto del consorcio es que los lo mantenimiento de, del barrio se hace con el, la cuota que le cobran a, a digamos el, la, el impuesto que le cobran dentro del consorcio para mantener la, la, la, los espacios verdes, las cloacas y demás dentro del barrio. Obviamente que la, la realidad de, económica y demás de estos años eh, no ha, seguramente no han podido lograr los objetivos principales de mantención y demás, con clovacas de más de 40 años y demás, el sistema empezó a colapsar, nosotros siempre estamos respondiendo, eh, sobre todo en la en las intercepciones y demás, y cuando empezó a colapsar el sistema, la municipalidad, a través de la dirección de saneamiento y demás, puso una casilla directamente adentro del barrio con una bomba donde analizó el sistema cloacal que estaba colapsado y, y nada pusimos una bomba de bypass para poder alivianar de alguna manera eh nada lo que eran los tampanamientos y cómo se inundaba el barrio y demás el, los desechos cloacales. Cuando nos pusimos a ver en profundidad, la realidad es que había que hacer una obra, cambiar las cañerías y cambiar los conectores cloacales de muchos domicilios dentro del barrio, porque estaban colapsados, estaban rotos, ya no existían. Eh, administrativamente nosotros no podíamos intervenir, entonces lo que buscamos es la forma es de eh, declarar la de utilidad pública para poder la municipalidad hacer un convenio eh, con provincia, lograr la financiación y poder hacer la obra efectivamente nosotros el rol que tuvimos en ese en ese proceso fue ir a hablar con los vecinos, hablar con la gente en consorcio, generar el expediente, fuimos a visitamos a los vecinos junto con los directores de, de Axa, de saneamiento y y y con unos concejales del oficialismo, eh hablamos con los vecinos, nos contaron la situación, les contamos la situación nuestra de cómo podíamos intervenir, cuál era nuestra manera de intervenir, de que, que el estado municipal se, se hiciera cargo. Y nos firmaron la nota, creamos desde la dirección del expediente que lo pasamos a obras públicas para para que generara la ordenanza y fue votada hace unos 15 días, me parece, un poquito más, en el Consejo Deliberante, en donde nada la todo el, todos los bloques acompañaron la, la, la votación para declarar de interés público ese, ese espacio para que nosotros como municipio podamos hacer la intervención necesaria para hacer cambiar el, las cloacas y demás. en una obra que va a llevar un tiempo pero tiene una solución definitiva, que se la dio el Estado Municipal. Uh -huh. Bien, eh, sé que posiblemente no sos el, el técnico que maneja la cuestión, pero ya que referís al tema, aprovecho para preguntar. ¿Hay un plazo en el que los vecinos y vecinas puedan decir que que brin que van a brindar porque ese problema no estará más? No, yo de plazo no no, no, no no soy especialista en la cuestión técnica, además porque la hora después... Eh, va a tener su tiempo de demora y demás, eh, o sea, la obra va a ser una obra muy importante que va a entrar, que va a trabajar dentro del barrio, imagínate los espacios de la Tuel. Eh no es una obra fácil, tampoco es una obra imposible, pero eh no, no vamos a no voy a decir ningún tipo de plazo porque no me corresponde, técnicamente no lo sabría. Eh sí lo que le podemos asegurar a los vecinos es que estamos sobre el tema, de es que nos aseguramos del que tema marchara y de resolverlo y estamos esperando algunas definiciones eh, del que nos firmen un de, unos decretos para hacer unos convenios con provincia eh, para poder ya de forma directa eh, visitar la obra y, y contratar una empresa para lo, para hacerla. Eso ya que los vecinos, eso sí, transmitir a los vecinos esa tranquilidad de que el municipio ya está sobre el tema, ya hizo todo la, todos los papeles y toda la cuestión administrativa que teníamos que hacer para poder lograr eh, que se cree la ordenanza y, y, y que le podamos solucionar básicamente su vida diaria y su calidad de vida y, y, el, y, el, y su futuro dentro del barrio, porque la realidad es comprensible, la realidad es comprensible la verdad que eh, el estado de, de local y, y cómo está el barrio eh, es muy difícil de verlo así, pero lo que te, tienen que quedar tranquilo es que la municipalidad agarró un tema que del cual... Eh, no le correspondía y, y se, se fue a hacer cargo porque es, son vecinos de la ciudad, más allá de que se encuentren dentro de un consorcio, de la cuestión administrativa y demás, estuvimos estuvimos presentes y vamos a estar presente como tratamos de llegar a tiempo a todos los barrios, digamos. Lucas, gracias por el contacto, si querés agregar algo más, te escuchamos. No, nada, simplemente eh, agradecer a, a las diferentes áreas de de la municipalidad porque el trabajo en conjunto nos lleva a que de esta manera podamos solucionar los, los diferentes temas, nuestra gestión eh, encabezada por nuestro intendente tiene como meta esto, lograr el diálogo continuo con el ciudadano para poder solucionar los problemas y de esta manera fue que solucionamos y vamos a solucionar el, el problema del actual y seguramente así seguiremos con, con, con otros puntos de la ciudad. Así que nada, más que agradecer y gracias por el contacto y un saludo a toda la audiencia. Gracias de vuelta. A luego. Lucas Borra es director